En la tarde del EU32 Radio Lavarría, aquí estamos en línea de 2 por AM1160 y vamos a saludar al piloto lavarriense Nicolás Pesucci que hoy se ha coronado campeón del TC Pista Mouras. Hola Nicolás, buenas tardes y felicitaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes chicos, este muchísimas gracias. este Bueno, la verdad, muy contento, muy contento después de, de lo que pasó este en la carrera hace un rato. Nos pudimos traer el campeonato nuevamente para la barriga, ¿no? Este, con una carrera muy sufrida, eh, así que bueno, eh, ahora ya hace un ratito salimos de, de La Plata, así que un poco más tranquilos, ¿no? Bueno, Nico, la verdad que estamos todos muy contentos realmente. Contanos eh, un poquito las primeras sensaciones, ¿no? Una vez que se concretó este campeonato. No lo podía creer, sinceramente no lo podía creer. este Uno siempre sueña con eso, pero este la realidad es que de ahí a que se logre es muy difícil, ¿no? Este, y bueno, yo lo, lo estaba logrando eh, no, no lo podía creer este, y más de la forma que se dio, no sufriendo hasta lo último porque en la mitad de carrera eh, el auto se puso en 5 cilindros pensé que, bueno, que no íbamos a llegar eh, la verdad que, bueno, sufrimos mucho y bueno, por suerte aguantó todo bien eh, era el escape nomás que se había roto pero bueno, uno en ese momento no sabe qué es lo que lo que está fallando Se aguantó todo bien y bueno, la verdad que cuando se cruzó la, la niña, este una herida enorme, eh, ya mucho más tranquilo, ¿no? Y bueno, ya este, a festejar un campeonato que la verdad, bueno, nos costó, nos costó mucho, se trabajó mucho para eso y por suerte, bueno, se dio para nuestro lado. ¿no? Aparte, Nico, ¿cómo viene o Olavarría en esta categoría, no? En 2009 Agustín Herrera, 2010 Martín Laborda y 2011 Nicolás Pesucci, todos campeones. Sí, la verdad es muy bien, la verdad muy bien, ojalá siga así. El año que viene, eh, si Dios quiere, yo voy a pasar al Mouras, eh, pero eh, va a haber pilotos de la barria en el Técupista Mouras, y bueno, ojalá siga eh, por ese camino, ¿no? que que la suerte siga para el lado nuestro, de la gente de la barria para seguir festejando. Yo creo que, bueno, la gente de la barria que le gusta el automovilismo tiene que estar más que contenta, no, no se logra fácil un campeonato y mucho menos tres seguidas. ¿A quién le querés dedicar esta victoria, Nico, este campeonato? A muchos, realmente a muchos. Han trabajado muchísimo eh, en todo este año, presentó la etapa en el Ford. este Tanto mi viejo como a todos los chicos que iban al taller. Trabajaron muchísimo, yo me dieron la clasificación para el playoff. Y después, bueno, en la etapa de, de definición con el equipo de castellano logramos eh, un andar muy bueno, ¿no? Así que, bueno, agradecerles a todos ellos, agradecer a todos los sponsors, a a todos los que hicieron posible esto que hacen el gran sacrificio este a toda la gente de la barriga manda un gran saludo este bueno, esperemos eh, llegar dentro de un rato para, para bueno festejar un rato también ahí este mandar un gran saludo en general a todos los que me ayuden que es una gran mano ¿no? bueno muchísimas gracias a ustedes por, por la comunicación eh, decían de felice fiesta y un feliz año nuevo para todos este bueno si Dios quiere el año que viene vamos a, vamos a estar compitiendo así que bueno vamos a seguir en content Lo espero ahí y la barra para para el festejo, ¿no? No, pero bueno, algo va a salir, ¿no? Vamos a hacer alguna caravana. Este, así que bueno, pues aquello que que se que nada, eh, vamos a hacer el cálculo que alrededor de las 7 de la tarde, así que bueno, espero a todos.